porque eso no son partes, lo que podemos sacar es que son partes, ¿cierto? Cuidados. Y, ¿qué más comentarles? Que esta semana era totalmente innecesaria, no deberían haber De hecho, yo estoy con licencia ayer y hoy día. No, pero hoy día quería hacer clase, pero ir a trabajar, está muy caro. pero no tuvimos clase en todo eso. ¿Todas las clases en no le enfocé y le pregunté a Abraham, al me dijo no. No le pregunté a Abraham. Ni me acuerdo, ¿qué nomás? No, no, no. Me hubiesen avisado y me hubiesen cancelado si estoy con licencia, de verdad, ya no había. Pero si no me hubiesen dicho eso, ya lo hemos considerado. Pero yo me dicen no, no, si clase normal Porque yo le he dado a Jorge el miércoles y me dijo Hoy los chiquillos me están diciendo que no hay que hacer clases yo dije, ay, no me han a la lo llamamos, ay, ay no, si no tengo normal. No, yo no tengo clases normal, como así. Mucha que fome, ya estamos ¿no? aquí. Ya no, estamos acá y a hacer un trabajo en el comentarles que más, ¿se acuerdan que le había contado respecto del alcalde de, Benalco, sí, de situación que se oh. supone que la audiencia de formalización es este lunes este lunes, este lunes 25 ¿qué creen ustedes que pasó? ¿qué, qué pasó? tiene que haber presentado licencia una plaza médica exactamente, presentó una licencia médica por lo tanto la audiencia se aplazó para el 31 de octubre, ah, de, octubre de octubre o sea de octubre. más de un mes para volver volver a formalizar al, al alcalde René yo no sé si se acuerdan ustedes pero hubo un tiempo en que el alcalde de Hualpen fue demandado de filiación, ¿no? hace muchos años otro alcalde que había en Hualpen lo demandaron de filiación, no me acuerdo si era por uno o por Maiko el tema es que él cada vez que lo citaban al ADN él presentaba un certificado médico y así estuvo como un año y medio lo citaban y presentaban un certificado médico que no estaba dado, casi como mostrado. Entonces ya presentaban, presentaban, presentaban y finalmente después de tanto tiempo cambiaron a un abogado y a ese abogado se le ocurrió decir que ya eh, tantas veces la justificación ya se entendía una evasiva por lo tanto tenía que darse el, la filiación y efectivamente reconocieron a la licuatoria de la sentencia. Porque si no pasaría esto mismo. Que lo que yo le digo, imagínense ahora hay que esperar hasta el 31 de octubre, si es que en esa fecha no se le ocurre realizar, claro, otra misma mariona de licencia médica o, o lo que sea que, que aún no se le pueda ocurrir, pero cuando ustedes la gente han escuchado digo oh, es que la justicia que se demora es por esta misma situación. ¿Pero cuánto tiempo es prudente como esperar? que una persona tiene licencia, después otra de otra, unas tres veces y después... Es que eso va a depender de la licencia ¿Cómo evasión? Va a depender de, de los tipos de licencia, porque claro, esto es obviamente eh, una evasión pero ahora, ¿qué tendría que proceder? Cómo cuestionar al médico y ya, eso es... igual es complicado cuestionar la licencia de un médico eh, y es más es más eh, difícil, hay que pagar un perito, unas filas situaciones que a lo mejor de aquí a van a dar una nueva fecha ya se va a cumplir entonces va a depender, o sea, si la próxima licencia es por otra cosa o, o qué va a pasar, no sabemos. entonces pero no hay como una prudencia de cuánto esperar en el caso, como yo les decía, del alcalde Hualpen, claro, pasó como un año y medio y ya fue como que, ya era muy evidente y el tribunal no puede actuar de oficio en ese caso creo que era a una voz y le tenía que ocurrir ¿Qué hace? Si pues ya lleva un año la licencia Entonces Bueno Hay que esperar ¿Qué va a pasar? A ver si es que realmente es formalizado por los delitos lo bueno, que yo le había comentado Así que ahora son cuatro Se puso seis, siete, ocho grupos de cuatro Por ahora ¿Ya? Vamos a hacer un trabajo ah, día a bien, ya ah. Vamos a hacer un trabajo práctico Así que ¿Me cuándo hay cuatro? <risa> bueno, si quieren punto, dependen de ese cuarto <risa> Pónganse los grupos Por bueno, favor bueno, De cuatro de cuatro no, hay <risa> así que se sientan iban a elegir <risa> en el cada grupo un eh, presidente de la que se hace? No, no, no. Ya usted igual es fácil. ¿No es fácil? No, no, Pero la pauta. ¿Es fácil la de la conversación? Sí. Esa es la suya. Pues está. Ya. Ya. ¿Y la familia? Las causas yo las tengo acá, en la página de judicial, entonces si la necesitan ver, me dicen y las podemos revisar. ¿Ya? Si tienen nueva consulta también hasta a las 8 tiempo. para poder salir ya, ya. se silencio para que escuchemos a todos los compañeros porque así aprendemos todos entonces al grupo ¿Qué parte es todo? demanda contenciosa la sesión Pero sí digo que ese compañero en caso concreto solamente No, que el caso en general es una demanda de el de sí. bueno, Ya, tiene el demandante. Que marco Y el demandado, ¿sí o no? Llama? Oscar. Oscar y esto es una deuda de cuánto más o menos? De 2000, eh cerca de 3000. Ya. ¿Sí? Sí. Sí. Sí. ¿Y sí. ¿Quién dice? qué dice que era un crédito un pagaré. ¿Un, pagaré? Sí, un pagaré? Entonces probablemente es un ¿Sale sí. que pagar a vota, o no? Sí, en sí, cuota. Sí. Entonces probablemente es un crédito de consumo lo que él por el banco, ¿cierto? No lo pagó, no se puede... No pagó una no pagó más. Con cláusulas de aceleración, entonces el banco lo demandó por el crédito de un crédito de cuota. Más interés, el máximo convencional la fecha de la... Bien para que vean que usted va a hacer entonces de los <ríe> de <ríe> defensados sí. entonces el caballero llegó hoy día a la oficina de ustedes cierto con la demanda diciéndole que hoy día la mañana fue notificado decir, fue el receptor y le dejó la notificación de la demanda muy bien. y que él le dijo que no va a poder seguir pagando esta deuda porque eh, le, le van a y le salía mucho más caro de lo que él debía actualmente Y las preguntas para ustedes era si ¿sí fue notificado hoy, ¿hasta cuándo tiene el plazo para contestar? María José Pusimos hasta el lunes 2 de octubre, hasta la, la, la, la, ah, la media noche. Ya, ¿por qué? ¿Cuántos días hay ahí? 8. 8, ya. Entonces, efectivamente, como habíamos comentado, está, la demanda sí. de ejecutiva, el plazo general es de 8 días, contado desde el momento en que se notifica, ¿cierto? Uh -huh. 8 días hábiles. 5. Claro, completos, dependiendo como está en la misma jurisdicción, son ocho días y si eran más, ahí se un aumento distinto, pero esto es en Concepción y ahí vive en Concepción si no que sí. voy a, voy a la misma jurisdicción, ¿cierto? Bien. Pregunta 1, entonces estamos ok Segunda, ¿con qué excepciones debe o en realidad con qué excepción ustedes contestarían esa demanda? Eh, le pusimos por el artículo 434, número 4 de la actitud del libro No, ¿Ya? No, no, no, no, no, Y aparte... <risa> <risa> <risa> <risa> Como si sí, sí, sí, sí, y aparte el número 17, ¿Cuál es? Que el mandado no concurrió a la notaría No, no, no, no No, no, no, La descripción de la tele Ah, la sí, claro, sí, ya Ahí sí. No, sí, ya. Sí. ya, y por qué porque desde que fue este exigible el cobro de la deuda hasta cuando se presentó la demanda y han más de 5 años. Sí, pero la plaza es un año para, para, el panel, el panel. para el... y esto fue el 2018 2018 en noviembre. Un día, nada O sea, llegó Hoy día, hoy día, o Claro, y la demanda cuándo se inició? 2018. Ya, entonces, hipotéticamente en ese caso está bien alegar la prescripción ¿cierto? Sí. porque la causa se inició en el año 2018 y como no lo notificaron durante todo ese tiempo lo escribió en el año 2019 sí. Sí. y yo le puse en el caso que llegó hoy día porque hoy día lo no lograron notificar muy bien si fuese el caso de que la demanda se inició hace una semana atrás y lo notificaron hoy día o hace dos semanas le notificaron hoy día, ¿ahí corre la prescripción? no ¿Qué corre ahí? ¿O qué es lo que deberían contestar ahí más adelante? Eh... O sea, primero sería el escrito de excepción. ¿Ya? Y después sería un eventual abandono procedimiento en seis meses, no, Desde no. la última gestión. Súper, súper, súper. Entonces, en el caso de usted bien analizado, bueno, la identidad del hielo, en general... Si ya tiene la prescripción, sería sí. necesario en ese caso. ¿ya? Uh -huh. Igual se puede establecer, pero podría, podría ser el subsidio. Sí. La ineptitud de nivel y la otra excepción son, como yo le dije, para las excepciones de papel, que sería el caso del el compañero dijo ah, recién, para contestar y poder quedarnos con el plazo de seis meses y no tener que esperar tres, tres años, años para poder eliminar eventualmente esa deuda. Profesor, en el caso de haber llegado, por ejemplo, al cliente, antes de que llegara la notificación de la demanda, ¿podríamos haber exigido la prescripción? Eh, lo que pasa es que ahí usted tendría que eh, bueno, ver si se cumple el plazo si sí. antes del 2018 tiene que usted requerirse de pago y sí. al mismo tiempo pues, sí. porque ahí no está notificado entonces sí. al momento de requerirme de pago yo me notifico pero ya está prescrito ¿ya? bien, después dice eh, ¿en qué momento puedo alegar el abandono del procedimiento de la prescripción? ya lo contestamos no. porque esto se podía al mismo momento de la contestación exacto sí. De la, del de, de claro, la excepción en la prescripción bien, después dice en el caso que se realice una traba de embargo hipotéticamente, ya no estamos hablando de sí. la prescripción, si se hubiese realizado una traba de embargo sobre los bienes muebles de don Oscar, ¿quién debe presentar usted como de defensa? Sí. una tercería sí. ¿cuál sería en este caso? una tercería de... de eso de posesión o la sí, sí, mía Pero dice de bienes muebles, entonces sería más facilidad de dominio, porque generalmente los bienes muebles no tienen eh no tienen muebles no están inscritos. No están, no están inscritos. Yo tengo que acreditar el dominio, ¿cierto? Por eso entonces sería de posesión. Ya. ¿Y cómo la probaría en ese caso? Eh, depende, debe de lo si tuvimos... si tiempo antes de la traba de embarco, podemos hacer una venta de todos los bienes muebles dentro ya. de la casa de otra persona y con esa casa ya tengo eso. Pero... Y ahí sería una tercería de domingo sí, y ahí usted la tiene inscrita. Sí. Si ya no alcanzó, sería de posesión. Y lo pruebo mediante destinos. Muy bien. Y la última era el escrito dando el procedimiento respectivo según corresponde. ¿Qué es lo que acá a redactar entonces? Está ¿no? De introducción de excepción. No pusieron preexcepción, cierto? Ya. Se van lo seguimos. la peda, no? Sí, la quieren. ¿Hicieron presunta? lo principal y se esa es la sumo cierto no sé mi poder ya veré, lo principal, qué, ¿qué puso? interpone excepción de restricción ¿y después? del primero, otro sí, personería ya. segundo, otro sí, compañero de documento en el tercero, otro sí, sí, sí, sí, sí. solo de sí, ¿y ahí en base a eso ustedes contestaron sí. qué cosa? Eh, primero los hechos sí. ya, ¿cuándo le da la prescripción? No, no, ¿qué, no, ¿qué, no, ¿qué no, dice? Por eso no qué no los la transcripción rectil la acción y derecha a quien exige solamente cierto dato de tiempo, en la cual no se haya enjecido dicha acción. Se cuenta este tiempo desde la obligación se haya exigible. Ya, y le colocó colo, eh. la fecha de cuando se cumplió o no. Ahora, sí. ya. por su parte del artículo 98 de la ley 18.092, aplicada en el pavere conformidad lo dispuesto en el artículo 57 de la misma ley, eh, la plaza el plazo de prescripción de las acciones eh, cambiaría el costador por uno de los obligados por el pago del año contado desde el último nacimiento del documento finalmente el inciso primero del artículo 100 de la referida ley 18.092 eh, indica que la prescripción se interrumpe solo respecto del obligado a quien se notifique la demanda judicial de cobro o pagaré o la gestión judicial necesaria o conducente para reducir dicha demanda o preparar la ejecución ya he grabado el el caso sigue sí, en consecuencia de la acción cambiaria que emana del pagaré, o sea, cuyo título de la ejecución se encuentra descrito. todo vez que se trató pagaré a plazo, mi obligación contenida en él se hizo exigible el 5 de noviembre del 2018. ¿Sí? De acuerdo a la regla del Eh, de tal modo que notificarse la demanda el 22 de septiembre de 2013 habría transcurrido el plazo de prescripción para exigir considerando que la sola presentación de la demanda no tuvo la virtud de interrumpir sin meter el plazo a este sindicato. Yeah. Con arreglo artículo 2538 y 2538. O sea, prescribió el 5 de noviembre del... 2015. 2015. Ya, estupendo. Se pasaron y se gustó. ¿Para quién? Sí. <ríe> ¡Bravo! <ríe> <ríe> Pueden ir a <ríe> No, pero súper bien porque eso me, me dice que al menos entienden la dinámica y pueden ya trabajar con ustedes mismo respecto de casos cuando al menos les consulten ya tienen la base de lo que pueden hacer ¿ya? así que excelente ahora los compañeros que les tocó familia una demanda de divorcio Unilateral y compensación económica, ¿cierto? Entonces aquí ustedes van por el demandado. Aquí la señora Pamela, si no me equivoco, demandó el cese unilateral, es decir, divorcio de manera unilateral. Y eh, la compensación económica, que creo, eran 25 millones de pesos, ¿cierto? Indicando que ellos se casaron en el año 2009 y que posteriormente hubo una separación donde ellos concurrieron en conjunto con a establecer la fecha del cese de convivencia ante el registro civil, y eso fue el 2017, ¿cierto? ya Y esto quedó entonces, el caballero le notificaron hoy día la eh, resolución de que lo citaron a audiencia para el día 7 de noviembre de 2023, ya. En base entonces al caso... Si le fijaron la fecha de audiencia preparatoria para el 7 de noviembre de 2023 a las 10 de la mañana, ¿hasta cuándo tiene fecha para contestar esta demanda? El 7 de noviembre hasta el 30 de octubre de 2023. Ya, ¿por qué? 5 días, eh, a lo menos 5 días antes de la audiencia. 5 días hábiles, ¿cierto? 5 sí. Ya y este pedido le descontaron el feriado sí, ¿cierto? El, el, el, primero, el primero el primero, porque ahora el 31 ya no va a ser feriado, se cambió no, para el, el 27, 27 ¿cierto? ya bien, entonces son 5 días hábiles antes de la audiencia preparatoria para la contestación uh -huh. si fue notificado hoy día que es 22 de, de de septiembre y hay un plazo que establece donde debe estar debidamente emplazado antes de la fecha de audiencia ¿está debidamente emplazado o no? ¿sí? sí cuántos días tiene que estar notificado antes de la audiencia? son 15 días 15 días de la 15 de... días a 10 muy bien entonces sí ¿ustedes los sacaron la <ríe> cuenta? ¿sí? ¿es sí. cierto? Sí. bien después la tercera habiendo contraído matrimonio en el año 2009 ¿qué medio de prueba requiere para demostrar el cese efectivo de la convivencia? Escritura, una escritura pública ya la, sí sí, sí. Mm -hmm. ya sí. y en la demanda ellos aparte de ir en conjunto al registro civil el 2017 antes de eso habían hecho un acuerdo respecto de los hijos ¿Sí? le serviría ese acuerdo para acreditar una fecha de sí. convivencia sí. también sí. Sí? ¿Cuál es el error más común cuando generalmente se va a, a, a establecer esta fecha de cese ante el registro civil? Cuando las personas van solas, ya porque yo puedo ir sola o puedo ir en conjunto con mi cónyuge y decir que hoy día vamos a establecer que la fecha se apareció cuando haya sido hace meses atrás. Cuando van solas, a ustedes le dan una copia de esa resolución. ¿Qué tienen que hacer con esa resolución? Que dice que, que, sí, que dice que hoy día compareció tal persona a dejar constancia de que hoy será fe, la fecha del cese de convivencia. Hay que ¿A quién? Al, a la contraparte. Al, al, cónyuge. al cónyuge. Ya. Sí. ¿Y cómo se notifica? A la no solicitud ante tribunal. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el error más común que hace la gente ahí cuando va al registro civil? Le pasan eso, aunque tiene una nota abajo que dice usted tiene que concurrir al tribunal a solicitar la notificación. No lo hace. No lo hace. Entonces, de repente llega la gente con su cese de convivencia, hace dos, tres, cuatro años, no está notificado. eso qué significa? Qué que no ha corrido el plazo. ¿Cierto? Entonces, hay que notificarlo y recién desde ahí contar nuevamente el caso de un año para los divorcios como un acuerdo o de tres años para, en este caso, el divorcio unilateral. Bien. Después, ¿qué medio de prueba requieren para demostrar que no han reanudado la vida en común? testigos, dije yo de ¿ya? Testigos. ¿qué más? Eh, o, ¿o qué es lo que tiene usted ahí? son los testigos Testigo. son los bien, sí, efectivamente los testigos. solamente los testigos porque no hay otro medio de prueba que le acredita a usted que no ha relojado la ley en común son los testigos, es decir, sacar la información o puede ser la declaración de parte pero que generalmente no es tan utilizada sino que a través de testigos Confieres. saca información respecto a cuándo se casaron, cuándo se separaron y de aquí, si a esa fecha usted lo ha visto en su casa eh, si usted va a payal, ha visto su vida en pareja, mm -hmm. etc. La última parte entonces redactaron la contestación de esta demanda, ¿qué es lo que tiene más o menos en el cuerpo del escrito? que tenían ahí la disfunción <risa> ustedes de, respecto de, ¿La de, la de lo que, la que la querían contestar? en principal contesta de nombre divorcio ya, ¿por el, no tiene presuma? Eh, presuma? no, porque una contestación es una contestación, sí, Muy sí. ya dice, en el primero otro sí eh, opone excepciones, en el segundo otro sí acompaña documento, en el tercer otro sí patrocina y poder SJL familia de Los Ángeles lo habíamos puesto con un icono Nicole, Nicole eh, seguro de identidad XXX, abogado eh, con domicilio en la bla, bla, bla. En representación según mandato por escritura pública acompañado a la presente causa por la parte demandada eh, Don Sixto eh, Johnny Jara Maureira Empleado, sede en de la identidad XXX y de la XXX En auto sobre demanda de divorcio unilateral Castillo con Jara Rol 1977 del 2023 AUS con respeto digo Vengo en, en contestar dentro del plazo legal demanda interpuesta por eh, Victoria Sandoval según la identidad de tanto Tanto Tanto tanto en representación convencional de doña Pamela Castillo allanándome en los siguientes términos número uno los hechos expuestos por la actora son efectivos en cuanto a la fecha de matrimonio y la existencia de hijos matrimoniales número 2 efectivamente hace más de tres años ha cesado de forma efectiva la convivencia sin ánimo de renunciar la vida en común número 3 de acuerdo con el artículo 55 inciso 3º ley 19.947 procede la acción de divorcio por cese de convivencia por tanto, ruego 2 que en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 58 de la ley 19.968 artículo 55 19.947 eh, eh, tener por contestada demanda de divorcio interpuesta por la demandante ya individualizada solicitando tener eh, a esta parte por allanada a la presente demanda por ser efectivos los hechos después, eh, en el primer autosí eh, ahí interpuso la excepción sí, ya sí. ¿Y la excepción ¿en qué se basó? En, en el título del libro ¿por qué? porque eh, en el primer otro sí de la demanda se refiere a a, de, a una demanda de reconvencional de cese de convivencia, que a todas luces un, un actor no puede interponer una demanda reconvencional. Entonces, eh, por eso interponemos en el título. Ya. Bien, el único error es que cuando yo voy a hacer excepciones, las excepciones van primero, ¿ya? Entonces aquí en lo principal excepción de tal cosa ah. en subsidio, contexto, demanda siempre tengo que hacer porque si usted le rechaza ¿Qué? la excepción va a perder el plazo de contestación entonces tiene ah, que, no. que hacerlo siempre conjunto que como estaba en el primero otro sí y en lo principal era la, claro. la otra demanda claro, pero es un solo cuerpo del escrito entonces cuando usted presente excepciones y esto para todos los casos porque por ejemplo en el caso sus compañeros y si ellos eh, se hubiesen por decir nadie se va a llenar a una deuda a reconocerla Eh, pero si se hubiesen hallado alguien, derechamente yo contesto, pero las excepciones siempre van primero porque la excepción significa que hay algo mal en ese escrito y como ah aquí claro, si para bien, que resuelva primero claro, eso y después vámonos aquí si bien son dos demandas en teoría, pero es un solo escrito entonces yo digo que hacer una sola contestación respecto de todas las peticiones que hay entonces lo que hago es lo principal excepción de, usted decía actitud de libero, ¿cierto? Sí, sí. en subsidio, contesto demanda de eh, divorcio en el primero yo sí sub, eh, vengo a contestar la demanda de eh, ah, compensación no, económica no, no, no. ¿ya? Yeah. porque si usted hace esto, ¿qué va a pasar aquí? que le van a resolver la contestación, claro, usted se está allanando pero en cuanto a las excepciones van a estar mal interpuestas porque las excepciones siempre son al principio lo primero que usted va a hacer es la excepción porque si no pierde la oportunidad sí, ¿ya? tribunal le va a poner de plano no ha lugar por el presente por ejemplo. o si sí, podría decirle algo o eh, puede que pase y que la otra parte tenga que alegar que está mal contestado Bien. pero lo que tienen que hacer siempre cuando ustedes ven que algo está mal como usted decía hay una demanda reconvencional de eh, compensación económica efectivamente eh, no se puede demandar reconvencionalmente eh, tendría que haber sido demanda de voto central es primero sí demanda de compensación económica derechamente yeah. y en el petitorio de hecho decía que se decreta la interposición ese petitorio también está mal porque el tribunal no decreta sino que usted lo que le tiene que sustentar es tener por interpuesta la demanda de divorcio mm. por interpuesta la demanda de compensación ya en cuanto a los hechos está súper bien porque se entiende que la persona si sí se quiere divorciar cierto Entonces reconoce que efectivamente están separados y que eh, ya no quiere continuar con este divorcio entonces lo primero excepción usted lo establece así en subsidio uno siempre escribe en el caso improcedente se puede de que o se aperta en el caso improbable de que se rechace esta excepción vengo inmediatamente en contestar esta demanda eh, de la compensación y ahí ya. ustedes si la quiere rechazar porque estima que es mucha plata que no puede pagar, hace su argumento ¿ya? eso bien, es como más bien. o menos la, la dinámica, pero el resto súper bien, lo hicieron a través de un mandato, entiendo también sí. así que me parece que al menos también están bien en la línea de lo que hemos aprendido ¿alguna duda consulta chiquillos? no ¿cuántos? ¿cuántos? ¿Ah? ¿cuántos? Ah, ¿cuánto cobraron? Bueno, por un juicio de... ¿cuánto era? dos millones? ¿Cuánto era? Ya casi 3 millones, como 600 lucas por esos juicios, ah, más o menos. Tienen que sacar un porcentaje, uno le ha cobrado un millón porque parece mejor para pagar la deuda, ¿cierto? Por eso uno generalmente saca un porcentaje, pues esos de un juicio de 3 millones valen como 600 lucas. El cuota siempre lo hice ya ponga un pie, no se puede 300 y el resto me lo pagan en cuotas de 150. Las costas, las costas, bueno, nunca de siempre lo que hace lo que hacemos en la oficina aquí es en el mandato que firma la gente se ceden inmediatamente a las costas. Para percibir... Claro, para todo, y se ceden las costas al abogado en el caso que hay en el juicio, ¿por qué? Porque en la ISAPRE, cuando ustedes cacharon cuándo fue el furor de la ISAPRE, que todos querían hacer los recursos de protección porque daban 400 lucas de costas por cada recurso, entonces después que empezó a hacer la corte, los cheques de las costas lo empezó a emitir a nombre del... Del cliente. Claro y hubo mucha gente que lo fue a cobrar porque eso a ellos les llegaba una notificación no les sí, no les claro, salían arrancando sí. no los pagaban, entonces ahí después ya se empezó a perder el, el tema del negocio, entonces para evitar eso nosotros lo que hicimos fue ceder las costas anticipadamente en un mandato ya, así que ojo con eso en cuanto a su juicio una contestación de este igual con como 600, 700 mil pesos dependiendo los, los divorcios, ¿Sí? 150 lucas pero esos son los de común acuerdo sí, porque sí, ahora sí, ya no son sin audiencia porque es que lo que pasa es que ya son sin ah, audiencia sí, ya no tiene sí, mucha sí, tramitación sí. y la gente ya viene con todo listo ¿no? sin quitamos, están los testigos, estamos todos no tienen que ir... ¿ah? El que sea, no claro, un acuerdo, muy, claro, de común acuerdo este por ejemplo que es unilateral que aquí va a haber un conflicto porque hay una compensación elevada que probablemente el caballero no tiene para pagar más o menos son como igual 600, 700 mil pesos por un juicio de esa más o menos como de ese tipo, ya así que eso chiquillos estamos, se pueden ir nos vemos la próxima semana sí. pinto, un gusto sí.